Senador Juan Ignacio La Torre, un placer tenerlo en contacto con la Radio Carnaval. Buenas tardes, senador. Muy buenas tardes a ustedes, a todo el día esta de Radio Carnaval y, y me sumo, bueno, me sumo a la felicitación, a la memoria de Gabriela Fiscal y por su extensión de alguna manera también a todos quienes ejercen la vocación del profesorado, ¿no? eh rurales, en distintas zonas del país. Ahí hay una fuente de inspiración muy potente Hasta el día de hoy, no solo nuestro país, hoy día en el mundo con Gabriela Alcalá. Mi amigo personal, el senador Juan Ignacio La Torre, señoras y señores, eh, actualidad eh, semanal en La Voz de nuestras autoridades, pues es el caso del senador Juan Ignacio La Torre. Hoy el senador lo viene un tema esta mañana en la mesa de innovación junto al, gobern al gobernador Mundaca. Así es, todavía me encuentro aquí, estamos en Piña del Mar, en el edificio eh, D21, eh, que es un distrito de innovación muy interesante acá en la zona del Salto, eh, cómo han ido transformando esta, esta zona que era un cordón industrial tradicional de, de la región de Valparaíso, de Piña del Mar, eh, pero con edificios muy modernos, con espacios de innovación y con un proyecto en el fondo que pretende... Eh, que pretende de alguna manera replicar lo que ya existe en otras partes del mundo. En la mañana estuvimos conectados con un profesor de Barcelona que transformaron también una zona industrial tradicional en un eh, distrito de innovación y eso se ha ido replicando en otras ciudades como Medellín, en, en Asia también, en distintas eh, ciudades que son bien de vanguardia. Y en el fondo acá en Viña del Mar eh, la idea es crear este distrito y que sea el, el más importante del país y por qué no decirlo de eh, América Latina probablemente, donde se conectan el sector privado, las empresas privadas de distinto tamaño, grandes empresas, pequeñas, medianas, eh, con el foco en la innovación, ¿no? y en, en las ciencia, de la tecnología, pero también se convoca el sector eh, universitario de investigación, y la región de Valparaíso tiene bueno muchísimas eh, universidades y centros de investigación de alto nivel, también a la sociedad civil, y también al mundo público. Entonces ahí el gobernador Mundaca le toca eh, estar por su eh, rol como gobernador y por la asignación de recursos que implica eh, para los proyectos de colaboración público-privado, eh, y desde ahí se me hizo la la, se me la invitación. También pensando, por ejemplo, en cómo aprobamos desde el Parlamento proyectos tan concretos como el Royalty, que lo hemos hablado otras veces, y que involucra un fondo público para el desarrollo productivo, para la innovación, para hacerse cargo de los problemas del futuro, eh, para la región de Valparaíso, estamos hablando de cerca de 16 16.000 eh, mil millones de pesos solo para este fondo que le toca administrar al gobierno regional, y eso lo aprobamos en el Parlamento a partir del Royal minero Entonces, ha sido una conversación muy rica durante la mañana con el sector privado, con las universidades, eh, cómo eh, nos hacemos cargo, eh, con la colaboración público-privada, Eh, objetivos comunes de problemas comunes en términos ambientales, cambio climático, gestión de residuos Qué bien. De los puertos, el agua eh, distintos problemas que son parte del, del presente y del futuro pero con la mirada de la innovación, de la ciencia la tecnología, el conocimiento, la colaboración del mundo privado con el mundo público armando buenas sinergias ¿no? y esto va de la mano también con eh, el presente presidente que acaba de llegar de un viaje a la India, también con una comitiva muy importante del mundo científico, del mundo cultural, se firmaron convenios, acuerdos de colaboración, la India es un referente también en, en estos temas eh, y Chile va a ser el primer país también de América Latina a ser parte de una alianza global de la innovación, ¿no? todo, todo lo que tiene que ver con el fomento, los incentivo a las startups, por ejemplo, Eh, bueno distintas formas, nuevas maneras de emprender y donde el Estado o los recursos públicos ponen también incentivos para ir alineando esos objetivos entonces eh, creo que es de la máxima importancia, a veces son temas que no se ven en lo tangible tan cotidianamente, pero eh, la, la verdad es que esto está pasando y, y además en esta zona, en Viña del Mar en la zona del, del, del salto, no se está generando un polo que puede ser muy, muy importante a nivel nacional y a nivel regional, eh, no solo en Valparaíso, sino también en América Latina, este distrito de innovación. El senador Juan Ignacio la torre con nosotros en vivo y en directo aquí en la Radio Carnaval, 13 horas, 1 de la tarde con 23 minutos. Eh, nos eh, habla en directo desde el Distrito de Investigación, de Innovación, que está ubicado aquí en el sector del Salto, en la ciudad de Viña, del mar. Ahí estaría la intermodal si en algún momento se lleva adelante el proyecto del tren Santiago Valparaíso senador. Además, así eh, esta esta zona también tendría este ese intermodal, del ¿no? anhelado tren claro. Santiago Valparaíso, pero además la conexión también hacia el interior, hacia sí, Calera, pues. ¿no? Toda la zona eh, y bueno, y es un hoy día también es una estación del, del metro tren donde transita mucha gente es un sector todavía industrial eh, con grandes empresas y donde está este distrito que además ha ido innovando nuevos edificios se están instalando este este espacio no de coworking que se llama ¿no? de, tra de trabajar juntos colaborativamente eh, el mundo de las startups etcétera y también las universidades como en el fondo hay una vinculación con las universidades y los investigadores en este lugar. Así que un mundo que está pasando, ¿no? y esto, insisto, se está usando en distintas partes de, del mundo, con aprovechando la sinergia entre lo público, lo privado, la investigación, la sociedad civil eh, y la calidad de vida, finalmente, que tenga un impacto en, en mejorar las condiciones de vida de toda la región. Por eso se habla de un distrito y no solamente de una comuna o un barrio, ¿no? sino que, que impacte más territorialmente en términos más amplios. Actualidad semanal, en la voz de nuestras autoridades, el senador de la República, don Juan Ignacio la torre Qué bien cuando usted dice trabajar colaborativamente. Usted, senador, es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Eh, oiga, esto de trabajar colaborativamente, hay eh, me parece que el señor Trump está con una guerra comercial ahí, todo el tema no, no. quiere trabajar muy colaborativamente, parece, pues. Está complejo el escenario, pero es importante reflexionar porque estamos en momentos bien convulsos y, y con estas decisiones que se van tomando de parte de, unilateral de un país, de un mm. presidente de un país que es más poderoso del mundo, eh, que le aplica aranceles no a muchísimos países, también a Chile el 10% de los aranceles, a otros mucho más, a China, por ejemplo, entonces entra en una especie de guerra comercial a punta de aranceles. Y uno dice, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con la vida cotidiana de la gente que nos está escuchando? Eso. La verdad es que genera impactos eh, en lo inmediato, pero también puede ser más a largo plazo en términos de la recesión económica, eh, sube el precio del dólar, eh, hoy día las bolsas, una represalia de China y, y por tanto también bolsas eh, se desplomaron, eh, Empieza a ver un ambiente muy, muy complejo y esta guerra comercial, si la analiza históricamente, en otros periodos de la historia nunca han terminado bien. Siempre terminan pagando el pato, como se dice, eh, los más pobres, los, los pueblos de los países eh, y arrastra unas dinámicas que son muy complejas. Es decir, sabemos cómo termina, pero, o sea, sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo cómo termina. ¿no? Y, y claramente, el presidente Borch lo dijo la semana pasada, Eh, acá Trump se está eh, comportando como una especie de nuevo emperador, un imperialismo de nuevo tipo del siglo XXI, en pleno siglo XXI, cuando justamente del mundo debería ir caminando hacia mayor colaboración, objetivos comunes, eh, incluso desde lo económico, competencia y colaboración, pero con reglas claras. no Acá viene un nuevo presidente y eh, se empieza a saltar esas reglas, empieza a trastocar esas reglas y generar una guerra comercial muy, muy compleja. Entonces esto va a ser uno de los temas que vamos a pedir a abordar en la Comisión de Relaciones Internacionales, cómo se está preparando Chile, cómo se está preparando con el mundo de la exportación, del dólar, el cobre, que si bien no entra en esta etapa, pero puede impactar indirectamente también eh, los intereses de Chile. Y acá creo que es un llamado también a, a, a todo el mundo político, es decir, Yo sé que en Chile hay admiradores de Trump y hay sectores que salieron celebrando ¿no? la, la llegada de Trump en Estados Unidos, políticamente se sienten más cercanos a derecha populista, ultraderecha populista, pero claro, acá cuando eh, empiezas a afectar los intereses de Chile, la pregunta a esos sectores políticos si van a seguir defendiendo, patriota, de manera patrióticamente no a los intereses de Chile se van a subordinar a los intereses de este nuevo emperador. Entonces, esa discusión creo que es importante, más en materia internacional, donde eh, la política internacional la define el presidente de la República, eh, y, y tiene que ser finalmente una política de Estado donde todo el país se pone detrás, independiente de las diferencias, si te puede gustar o no un presidente de turno, pero es el que defiende los intereses de la nación frente a una potencia extranjera que los puede amenazar. Eh, hay que seguirle la pista a esta guerra comercial, las reacciones también de China, que es nuestro principal socio comercial hoy día China, el segundo de Estados Unidos, eh, el impacto que va a ir teniendo en las bolsas de comercio en el mundo, pero cómo esto puede ir afectando también una eventual recesión económica, eh, la decisión del, del dólar, el empleo, las inversiones, empieza a generar una cadena ¿no?, de eh, reacciones muy Muy, muy compleja. Y, y es parte de lo que hablábamos también ahora en la mañana acá en el Distrito de Innovación, es decir, cómo te preparas a un mundo turbulento eh, donde las reglas no se empiezan a trastocar eh, y donde tú quieres seguir generando ecosistemas de colaboración, pero en un mundo donde hay algunos actores que no quieren colaboración, quieren aislarse eh, y son muy agresivos. Entonces... Hay que seguir la piste, insisto, porque esto puede tener impacto finalmente en la vida cotidiana de la gente, estas grandes decisiones internacionales que eh, pueden tener impacto en la vida cotidiana la gente, en el empleo, en la economía, en las inversiones, pero también en cómo se van gestando nuevas relaciones de colaboración a nivel internacional. ¿El pueblo estadounidense salió este fin de semana a las calles a protestar, senador? Grandes protestas que no se veían sí. hace mucho tiempo. Años, el, años. el pueblo norteamericano también ha seguido a protestar y bueno, vamos a ver también cómo fluye todo aquello en, en un escenario donde eh, también los grandes inversionistas que apoyaron a Trump han visto perjudicados económicamente. Entonces mm. puede también tener un escenario de gobernabilidad bien complejo al interior de su país. Eh, si bien me imagino que él espera con estas decisiones que está tomando beneficiar a su país, Eh, porque me han ofrecido también bajarle impuestos a los grandes empresarios, etcétera pero ya les está afectando también económicamente. Entonces, el pueblo norteamericano está reaccionando, está mm. saliendo a las calles, está sí. protestando como no se veía hace mucho Muchos tiempo. años. Y por eso digo, estamos en un momento bien bien especial de la historia donde pueden haber... Eh, eh, Usos que ojalá sean para mejor, pero pero claramente son muy preocupantes estas señales del país más rico y poderoso del mundo. Senador, usted como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y los tratados de libre comercio que tenemos nosotros con, con Estados Unidos, ¿qué pasa con ellos? ¿Se desconocen? ¿Qué sucede ahí? Claro, esa es una gran pregunta y por eso vamos a, a solicitar en la comisión poder analizarlo junto al canciller y, okay. y toda la estructura de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales porque Chile tiene tratados internacionales claro. de libre comercio con Estados Unidos eh, y hay reglas del juego que uno esperaría se eh, respeten. Entonces, no. si es que uno de los países unilateralmente no lo respeta, claro, uno puede activar estas cláusulas en esos tratados para ir a instancias internacionales superiores como la eh, Organización Mundial de Comercio. algo que además están analizando distintos países, porque si fuera solo con Chile, con un solo país, pero resulta que es un listado de países muy grande y por tanto también es algo que se está analizando de cómo Estados Unidos está vulnerando los propios tratados de libre comercio que el mismo Estados Unidos promovió con el medio mundo y ahora de manera unilateral lo está vulnerando. Lo bueno es que el presidente está abriendo otros mercados todavía en la India, que hoy por hoy eh, 150 mil millones de personas me parece que es la, el país más grande del planeta imagínense nosotros pudiésemos meter una, una cantidad de cajas de uva las que nos están cerrando la puerta entre comillas en Estados Unidos a meterla en la India es eh, bueno esto que se puedan abrir tener plan B pues, respecto del tema Así es, diversificar eh, como se dice en, en buen chileno no poner todo lo juego en una misma canasta sino que diversificar los mercados y en eso el, el, la misma relación con China, con India, con Europa, con otros países de Asia también, de América Latina, son muy importantes. Y en eso creo que la diversificación de las relaciones internacionales son muy importantes también para los intereses de Chile desde el distrito de investigación de innovación aquí en el sector del salto en la ciudad de viña del mar el senador de la república don juan ignacio la torre muchas gracias senador por esta actualidad semanal en la voz de nuestras autoridades con la radio carnaval muchísimas gracias a ustedes un gusto conversar como siempre con radio carnaval un saludo a toda su audiencia que tengan una muy bonita semana un abrazo grande que estén muy bien chau chau el senador juan ignacio la torre entrevista de actualidad semanal